recuerdos de ese amor cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los Ďakujem Merecí